los sindicatos que agrupan a los docentes e investigadores de las universidades nacionales, más los gremios de trabajadores y trabajadoras no docentes y las propias autoridades de las 65 casas de altos estudios del país salieron a las calles en lo que fue una contundente muestra de rechazo a las políticas del presidente Milley respecto a la educación pública. En la capital cordobesa la concentración comenzó a las 12 en el Monumento a la Reforma de Ciudad Universitaria y luego la movilización partió hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Obispo Trejo, donde fue el acto de cierre para reafirmar los valores del sistema universitario argentino, que son la inclusión, el acceso libre y la calidad educativa. La movilización se dio en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei adelantó que va a vetar. Salimos a preguntar en Córdoba por qué marchamos y esto nos dijeron trabajadores de la economía popular, estudiantes, investigadores, docentes y no docentes. Y bueno, seguimos más firmes que nunca en la convicción de que la universidad pública es la que, la que va a sostener a, a la sociedad y a una buena comunidad organizada en el campo popular y creo que estamos recibiendo ese alimento que brinda la universidad porque la militancia de los estudiantados llegan a nuestro barrio y una potencia terrible para instruirlos en lo que no conocemos y bueno y de paso aprenden a cómo eh, vivir cotidianamente entre clases acá no hay ya divisiones hay una confluencia de, de personas que quieren un mundo mejor y una una buena calidad de vida, de salud y laburo para todo y creo que lo hay y que juntos lo estamos consiguiendo y por eso hoy más que nunca se se necesite el acompañamiento de, de la gente. Eh, estamos acá para estar en contra del veto a la ley y el diferenciamiento de la ciencia y de la universidad. Eh, creemos que es muy importante, pues a todos los que estamos acá estamos formados por la universidad pública y queremos hacer ciencia por nuestro país y para nuestro país. Mira, el, el principal motivo por el que estamos acá es por en defensa de la educación, porque si no hay educación, no hay nada, no hay docente, no hay no docente, no hay rector, no hay científicos, no hay nada, así que el mayor motivo es ese, en defensa de la educación, para que todos puedan estudiar y que, que podamos seguir saliendo adelante en este país. Eh, bueno, estamos en las calles con el mismo motivo que estuvimos el 23 de abril, defendiendo la educación pública, gratuita, de calidad, y bueno, ahora... Nada, moviéndonos para, para que no se vete la, la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Por qué es importante que se apruebe la Ley de Financiamiento Universitario? Es importante porque necesitamos eh, bueno, eh, un buen presupuesto para que haya buenos salarios, eh, para que haya docentes para que, y para que siga persistiendo la universidad pública. Bueno, estamos acá en la calle por segunda vez en este año defendiendo la educación pública gratuita y libre. En este caso, la educación universitaria, aunque el ataque es a todo el sistema educativo y el sistema científico tecnológico. Por eso estamos acá para, una vez más, decir que no hay posibilidad de una sociedad más libre y más justa construir una sociedad para todos y todas, si no hay un sistema universitario y científico tecnológico que esté puesto al servicio de los intereses y las necesidades del pueblo. ¿Por qué es importante que se apruebe la ley de financiamiento universitario? Bien, la ley de financiamiento universitario nos garantiza al sistema universitario, al sistema científico tecnológico, la continuidad, la materialidad, en lo que tiene que ver con sueldos para docentes y no docentes, pero también para que funcione el sistema universitario como, digamos, en su materialidad, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, pero algo que también, que por ahí pasa desapercibido, la universidad no solamente es la docencia, digamos, donde se forman los profesionales, sino que también es la, ext la extensión universitaria y la investigación. Y Recordamos que la multitudinaria marcha del pasado 23 de abril, que tuvo réplicas masivas en todo el país, empujó al Ejecutivo Nacional a reforzar el presupuesto universitario, aunque la gestión de Miley se limitó a hacerlo en lo concerniente a los gastos de funcionamiento, postergando la cuestión salarial.